Buenos mediodías amigos, bienvenidos a Solo Negocios. Arrancamos una hora para hablar del mundo corporativo, lo que pasa en las empresas, la política, la economía. Bueno, toda la actualidad que cruza el mundo de los negocios lo tenés acá justamente en Solo Negocios. Me distraje porque estaba viendo al presidente Macri que está hablando en este momento, se demoró un poquito, iba a ser más temprano. Así que bueno, estamos en, casi en vivo con lo que tiene, con lo que tiene, con lo que está diciendo. A ver qué dice Macri, a ver, vamos a poner qué dice Macri. Le pedimos a Sora, que es nuestra operadora, en el día de la fecha. Porque Belén está ausente con aviso. Se fue un festejo, me parece. Podemos averiguar bien. Así que Sora nos está operando hoy. No importa, Sora no te va a dar problema. Ahí sí, no se puede poner. Sora hace puchero y no se puede ponchar el. Ahí está, a ver qué dice ahí, presente. ¿Está? ¿Está ahí, Mauri? ¿Hablando? Yo lo estoy viendo, eh. Mientras el canciller favorista, medio como se torra, me parece. Estoy viendo por la televisión. Bueno, hay un régimen de licencias muy generoso. Habla Macri. No importa, Zora, déjalo porque viene para, viene para largo. No va a haber mucha tela para cortar demorar, porque lo que está... ...causas que tardan años. También es importante que... Ahí está Macri, de elegante el corbata azul. ...para dar un servicio ágil y transparente. En la justicia el expediente electrónico no existe. Los expedientes tienen... 200 hojas mínimo. Bueno, materias. listo, ya está. Ahí hablaba, está hablando Mauricio Macri en esta especie de lineamiento del nuevo gobierno de Macri, entre comillas, como dicen, eh, como dicen algunos analistas políticos, después de haber ganado las elecciones eh, legislativas con un importante peso electoral y caudal de votos en, a, nivel, a nivel nacional y de haber ganado la provincia de Buenos Aires, como vos ya sabes. Bueno, ahí el presidente Macri está presentando en este momento esto que él denominó como propuestas para promover consensos relacionados con políticas públicas con el objetivo de generar empleo y reducir la pobreza. ¿no? Lo que está haciendo Macri ahora en este momento convocó, ustedes saben, en el Centro Cultural Kirchner algunos 170 integrantes de lo que a él le gusta llamar el círculo rojo, que es la gente que tiene poder, los que cortan el bacalado, los que manejan el país, la justicia, los gremios, obviamente la política y, claro, los empresarios. Así que, bueno, ahí está hablando Macri. Eh, ya hizo algunos, algunos ejes de, su, de, de esta... Eh, de, este, de este plan de, de consensos, temas macroeconómicos, institucionales, también algo de educación, eh, como decíamos con los ejes de creación de empleo y reducción de la pobreza. Lo que está haciendo Macri ahora es algo general. Después todos estos planes se van a traducir en herramientas. Hace un ratito el presidente decía, no esperen ahora detalles puntuales de cada una de las cuestiones, pero los tres ejes que mencionó Macri son la responsabilidad fiscal, habló de superávit de, de, de soñar y de lograr con el famoso superávit de las cuentas públicas, algo que por el momento estamos bastante lejos, habló de inflación y de impuestos y volvió a repetir que no podemos gastar más de lo que, de lo que recaudamos, después un segundo eh, eje que es favorecer el empleo y ahí seguramente hizo más hincapié eh, después cuando amplió cada uno de estos tres ejes y miró un poquito de reojo y le salió un rayito z, z, z, rayitos rojos a los empresarios en esta cuestión de generar empleo y el tercer eje era es mejorar la calidad institucional ahí metió a la justicia debe haber mirado de reojo a, al presidente de la corte suprema de, corte suprema de justicia Lorenzetti bueno ahí habló del, del, del sistema electoral también y de la justicia como herramienta para combatir la corrupción una palabra que nombró varias veces Macri durante este discurso que todavía está eh, que todavía está en, en, en curso en este momento, Macri ahora destaca que la sociedad invierte mucho dinero en salud pero es desigual bueno todos los planes que como decíamos son lineamientos generales después, porque todo esto va a pasar por el, por el Congreso, según aseguran en, en, casa, en casa Rosada todos esto son lineamientos generales ahí están todos los gobernadores, los gremialistas mirando atentamente lo que dice el presidente Macri Bueno, y hay cuestiones más polémicas. Se habló de una nueva... De un, el, fin, el fin de semana fueron apareciendo en los diarios algunas eh, cosas que tienen que ver más, como te decía, de las herramientas que va a usar el gobierno para eh, atacar estos tres ejes. Y que Macri hoy no se va a referir a eso. Eso va a venir para después, para la política, para la parte legislativa. Bueno, ya se habló de algo medio polémico que tiene que ver con, la actual, con el cálculo de jubilaciones. Eh, y, veamos algo que vamos a hacer foco dentro de un ratito que tiene que ver con... El impuesto a la renta financiera, ¿no? Ese famoso gravamen a la renta financiera del que venimos escuchando hace décadas. Bueno, ahora parece que sí, que mañana, en el contexto de estos anuncios que está haciendo Macri ahora, mañana, concretamente, el ministro eh, Dujonme va, eh, va a dar un poco más de detalle para eso. Es un nuevo tributo, es independiente del IVA y de ganancias. La, la, la, la alícuota sería más o menos eh, de, de un 5%. Bueno, ahora te, vamos a dar un poquito más, ahora te vamos a dar un poquito más de detalle de lo que sería esta renta financiera. En principio destinado a los grandes, eh, a, no, no grandes, pero bueno, a ver. No al manguito que vos tenés en Levac, sino a inversiones un poco, un, poco más, un poco más grandes, de arriba del, del, del, del, del casi el millón y medio de pesos. Así que bueno, ese es un poco los temas... De, de, este, de este momento y yo hablaba de uno de los puntos de los ejes de Mauricio Macri que tiene que ver con calidad institucional y con la justicia y demás, minutos antes de que Macri comenzara a dar este discurso en el Centro Cultural eh, Kirchner, se supo que la Procuradora Alejandra Gilcarbo presentó su renuncia que va a ser efectiva a partir del último día de este año, o sea el 31 de diciembre, ahí Gilcarbo va a dejar de ser la Procuradora, ustedes saben eh, polémica Pro procuradora muy vinculada con el kirchnerismo, al que Macri, desde que asumió, intenta correrla por, por varias vías. La procuradora ahí mandó una carta al ministro Garabano, dirigida al presidente, que dice que está desgastada eh, y concretamente dice «Estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial a la autonomía del Ministerio Público Fiscal». El Ministerio Público Fiscal que ella, que ella encabeza y que entraría en alguna de estas reformas que está anunciando Macri ahora. Entonces, para evitar, según Gil Carbó, que le peguen al organismo, bueno, ella va a dar un paso al costado. El pasado viernes 20 de, de octubre, el juez en lo contencioso administrativo, eh, Pablo Caicialis, había dicho que la remoción de la Procuraduría General se podía hacer sin, recur sin recurrir al mecanismo del juicio político. Y ahí eso, más alguna causa judicial por presunta eh, mal desempeño de sus, de sus funciones que tiene Gil Carbó, que tiene que ver con la compra de un edificio y algunas otras propiedades. Bueno, estaban acercando un poco a la procuradora y ahora anuncia que va a dar un paso al costado a partir del 31 de diciembre. Bueno, así las cosas. Les pido que hagamos nuestro aporte. Dijo el presidente Macri. Está diciendo el presidente Macri en este momento ante. El, el, círculo, el, círculo, el círculo rojo. Y habló alguna cosita interesante de lo que llegué a escuchar mientras estaba preparando este, este solo negocios. Bueno, ahí el, el, el, el, el presidente ahí dijo, mencionó palabras como que son la generación del cambio, algo que venía diciendo en la campaña y que dijo el domingo después de las legislativas, que ellos representan a la generación del cambio. Convocó a consensos de todos los sectores que están presentes ahí en el, en el auditorio. Dijo que todos tenemos que empezar a hacer un poco Empezando con los que más tienen Importante, ahí es un pedido que le va a hacer A, nuestro, a, nuestros, eh, a nuestros Hombres de negocios A nuestros empresarios También eh, habló de no usar el miedo Como una herramienta política y no dio más detalle Pero bueno, supongo que estaría haciendo referencia A la posición política Al kirchnerismo en, en concreto Ahí está el diciendo el, el presidente Que las reformas exigen que cedamos todos un poco Esa es gran parte Del eje de, eh, de Macri en este momento, victorioso después de la legislativa. Les vuelvo a pedir a todos los sectores que ceden un poco. Hasta ahora parece que no cedieron demasiado. ¿Cederán? ¿Quién sabe? Tenemos una cuenta en Twitter, amigos. Solo negocios web. Tenemos un sitio en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Y tenemos entradas para el Abierto Argentino de, de Polo, que se juega en la Asociación Argentina de Polo. Ahí en, en Palermo, bueno, los amigos de la Asociación Argentina de Polo nos dan entradas. Vamos a tener dos pares de entradas para este fin de semana, que va a estar lindo, solcito parece, según dice el, el, el, pronóstico, el pronóstico del tiempo. Ahí vamos a tener un buen clima. Este fin de semana es la primera fecha. No juegan ni, ni el Estrina ni la Dolfina, que son siempre los, los dos grandes Los dos grandes candidatos Pero bueno, linda, linda jornada para ir Para pasear un poco, ver caballos Ver actividad deportiva ahí en Palermo Exactamente, ahí están los caballos Porque la gente de la ciudad argentina por Nos trajo los caballos acá al estudio Estamos un poco incómodos Pero bueno, tenemos unas llegas clonadas muy buenas De Adolfito Cambiaso que nos están acá Y le estoy dando azúcar porque se nos complica A son llegas medias de alcurnia Y bueno, se te complica Le tenés que dar, te piden, comiste Pedí delivery, están pidiendo unos tragos Bueno, ahí tenemos al, al yeguerío Acá adentro del estudio Fuera de broma, los invitamos desde Solo Negocio con la Asociación Argentina de Polo a que vayan este fin de semana y los vamos a tener también para el otro fin de semana, pero bueno, ahí los vamos a, ahí los vamos a, a invitar la semana que viene. ¿Cómo las ganan? Bueno, muchachos, nos escriben a solonegociosweb.com.ar y a mi cuenta de Twitter también, sebacatalano. Me escriben ahí, hacemos un rejunte con lo que viene, con lo que llega de las dos cuentas y se las entregamos, así van a ver el torneo de polo más importante del mundo. El abierto de Palermo es el torneo de polo más importante del mundo. Lo tenemos acá en Argentina, obviamente. Vamos a escuchar una tanda. Mientras sigue el clink, clink. Vamos a escuchar un poquito de música. Y volvemos. Vamos a hablar de renta financiera. ¿Qué va a hacer Macri con la renta financiera? ¡Demonios! Ahí volvemos. Auspicia este programa. Él es Lucas y nos quiere contar algo Como todo encuentro es, tiene, tiene parte de magia ¿no? Y puede ver destino, no sé Es algo maravilloso, digo ¿no? Porque es un encuentro donde se, se juntan como dos vidas Y ahí empieza un camino de amor que es, es, es maravilloso ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción Entrando a buenosaires.gov.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Noticia este programa. Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. ¿No sabés lo que me enteré hoy? Notición. ¿De qué notición se enteró Juanjo?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 Elegí soñar. Elegí todo. estar. Qué bien la hiciste. Doble parrilla, arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado. Mirá, ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. No, nah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales suba del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto a evaluación crediticia. Consulta detalles del producto en bancociudad.com.ar.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 Estrategias productos, productos Tendencias Tendencias Y rum rum Corporativo Si pasa en las empresas Lo encontrás en Solo Negocios Bueno, volvimos Ahí están las repercusiones Por ejemplo, en TN Están entrevistando Urtubey Estamos hablando Obviamente de lo que te contábamos En el arranque de Solo Negocios Que es el discurso Este de los consensos y las reformas al que convocó el presidente Macri en el Centro Cultural Kirchner Vamos a empezar a desandar un poquito todas estas cuestiones y todo lo que tiene que ver No hay mucho detalle todavía de cómo se va a instrumentar y qué herramientas va a proponer el gobierno Y va a llevar al Congreso para que se empiecen eh, a aprobar estos tres ejes que te mencionaba que, eh, De los que habló Macri, pero bueno, vamos a empezar a analizar un poquito Estamos en comunicación con Damián Dipache, economista, titular de Focus Market ¿También estás ahí? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Escuchaste a Macri? Sí, sí, lo escuché Y, y ¿Qué te pues, pareció? Bueno vos, bueno, vos comentabas que no hay demasiado detalle, y en realidad a mí me parece bueno que no haya demasiado detalle, porque en realidad lo que, si, él, si lo que el presidente de la nación plantea es que tiene que reunirse con sectores, que tiene que haber consenso, que tiene que ser una reforma de fondo y a largo plazo justamente él no puede decir los lineamientos del contenido chico de la letra porque justamente eso deriva de un consenso claro, tiene que, surgir, tiene que surgir de cada una de estas mesas de diálogo a las que está convocando que tampoco estu están convocadas formalmente, pero bueno, que el presidente dijo que primero se van a, se van a convocar que de ahí supongo que van a salir alguna, como vos decís, algunos, algunos consensos y después eso va al Senado eso va al Congreso, que también es algo que se que se, se encargaron de, de repetir en el gobierno durante todo el fin de semana, digamos que no que iban a salir, además de consensuadas con los distintos sectores, por eh, aprobación y eventual modificación en las, en las cámaras, ¿no? A mí me parece que hay un cambio desde lo discursivo social, ¿no? Nosotros que somos, trabajamos en el ámbito de la comunicación y del periodismo, es importante entender eso, ¿no? cambia el discurso social respecto de los anuncios de un impresidente. ¿La expectativa cuál era? A que Macri diga, bueno, ¿cómo es la reforma tributaria? ¿Cómo es la educativa? ¿Cómo es la fiscal? ¿Cómo es la justicia? Y en realidad, estamos nosotros con una a priori eh, digamos de ejercicio de que el mandatario tiene, el que, tiene que dirigir cuál es el contenido y en realidad el mandatario está liderando un proceso para que se genere el contenido, es un cambio muy importante el que está planteando el presidente de la nación es un, Macri, es un Macri casi magnánimo, no después de la victoria en lugar de decir, bueno, mirá iba a decir, un, iba, iba a decir una analogía es un poco futbolera, no la voy a decir y tenía que ver con medidas y más, no la voy a decir para, digamos porque no, no, no, no, no aplica a este horario, pero bueno No es que se paró ahí y e hizo un discurso victorioso y dijo, bueno, vamos a hacer esto, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Absolutamente, un Macri moderado, un Macri que le habla a los diferentes sectores pidiéndole reformas y fíjate que habla más que nada sobre metas de largo plazo. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con estas reformas? Habla de mejora de la competitividad, mejora de la productividad, mejora de la necesidad de que el Estado sea mucho más eficiente toma el caso del Congreso como parámetro de la Biblioteca del Congreso como parámetro absoluto sí. de la ineficiencia. Eso lo escuché lo a medias muestra... porque estábamos arrancando el programa pero lo, lo, lo, lo, lo, lo empecé a escuchar el, el planteo que hizo interesante también, ¿no? Obviamente. Sí, ¿y sabes por qué lo muestra? Porque es, es, es lo que, ahí lo que muestra es algo que muchas veces se dice que por ahí desde lo discursivo puede parecer de lo técnico no tan así, no tan rígido porque desde gasto público los empleados representan a, a, a, eh, nada más que el 10% de la estructura sí. eh, entonces, a ver, que el empleado del Congreso esté sobredimensionado en la biblioteca implica un nivel de ineficiencia terrible que la está pagando el sector trivado, privado con presión tributaria eso es lo que lo to quiso tomar como ejemplo es decir nosotros tenemos que sacarle al sector público, esta ineficiencia, para que el sector privado no se la coma esa ineficiencia y termine teniendo baja productividad y competitividad en los mercados, ¿no? Bien, estamos hablando con Damián Dipache de eh, Focus Market. Eh, Damián, y vamos a hacer eh, te quiero aprovechar Vamos a tomar como referencia lo que fue saliendo el fin de semana en los diarios, porque como decíamos todavía no hay nada concreto, pero se ha hablado de dos cuestiones. Bueno, obviamente que el presidente hizo referencia al tema fiscal, a la reforma, a la reforma tributaria, y en ese contexto también, según lo que nos cuestan los, los, los, los columnistas del, del fin de semana, estamos, eh, vamos a dar frente a el gravamen de la famosa renta financiera, algo que es un, un viejo pedido de un montón de sectores y que finalmente Macri, quizá por ahí el, más, el que a priori era más cercano a, al, eh, al, al, al sector empresarial y a los bancos y más terminaría poniendo en práctica. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, a ver... Desde el punto de vista, si querés, arrancamos por la reforma financiera, la menos esperada, sí. eh, y, y te digo, por parte del mercado tiene mucha crítica, eh, no sé cuánto le cabría la opinión a Stuszenegger respecto de esa reforma, digamos, de, del tema financiero, de la grabar la renta financiera, porque justamente Stuszenegger lo que está tratando es formalizar el mercado. Si vos rentás a esa renta financiera, se hablaron de topes, por ejemplo, de a partir de los mil o mil pesos sí. Lo que hacer es generar incentivos para que eh, dejes la plata en el sistema financiero y la pases a otro tipo de negocio Por ejemplo, ladrillo, ¿no? Sí, o dólar Entonces, también O dólar O dólar, que es lo que más, digo, no salís del sistema financiero, pero si te pasas a dólar, por ahí es donde empiezan a, eh, a sonar algunas alarmas, ¿no? Exactamente, entonces no sé si este sería el mejor momento para hacer eso justamente cuando se está fortaleciendo el sistema financiero, en parte va a ser parte también del debate, pero también se suma a una propuesta que le absorbe de masa, ¿no? Massa proponía la renta financiera y parecía que cambiemos, decía, no, es una locura, esto no se puede. Bueno, muchachos, debatámosla. Y esa me parece a mí que es la que menos va a quedar. O sea, si vos me decís a mí, Damián, esto en debate en el Congreso con la mayoría que tiene Macri, como quedó masa establecido, va a tener una votación favorable, creo que no. O si sale va a salir media acotada. Igual es cierto que ya solo sacarla implica que ya esté presente y después es más fácil modificarla, por eso por ahí tener como vos decís, es más difícil, es más fácil que no salga, pero bueno, es cierto que ya de entrada se hablaba de topes y de eh, o de pisos y demás, con lo cual ya es más eh, estaba bastante acotada, no es que iba a ser toda la renta financiera, tenía había había límites de de, de justamente de lo que ganás Por estos, por estos instrumentos que iban a estar alcanzados en principio por el tributo pero bueno, no, no, no hay mucho detalle todavía Absolutamente, bueno todavía eh, el, eh, no, no hay detalle de la letra respecto de, de la reforma tributaria, me puedo parar en relación a lo que estuve estudiando con fuentes precisas, por ejemplo el El, el jueves pasado participé de la 35ª eh, eh, jornada de supermercadismo en Argentina, con todas las cámaras de supermercados la Federación Argentina de Supermercados funcionarios sí. de Secretaría de Comercio la CAME por ejemplo presenta un plan de reforma tributaria que se la va a acercar a Duhovne esta semana, de hecho pidió audiencia para plantear la sustitución de ingresos brutos por un IVA provincial, ahí tenés un efecto concreto de lo que pasaría en esa mesa ¿no? bueno, esto lo presentaría la CAME hay que ver qué presenta los otros sectores, pero la realidad que demuestra, por lo menos Lilacha, hilacha, del de impuesto que en este momento es más distorsivo. Dice, si ingresos brutos es por donde debería arrancar la reforma tributaria. Después avancemos con el resto, avancemos con ganancias, avancemos con impuestos al cheque, con los débitos y créditos, pero arranquemos con este que es el que destruye la competitividad y productividad de las pymes, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, habrá que ver qué viene de todo esto, qué sale, ¿no? En principio, como decíamos, es un, parece un, un buen gesto. También eh, es cierto que los, que los empresarios le han dado eh, relativa poca bola ¿no? a distintos pedidos no es la primera convocatoria que, obviamente que acá no están los empresarios solamente es una es una convocatoria mucho más amplia y después de haber ganado las elecciones pero digo todo lo que tiene que ver con el, el, el, el tema de empleo por ejemplo ¿no? que ahí, ahí Macri tenía a todos los, eh, a todos los, los empresarios eh, sus, su círculo de referencia si querés los tenía ahí, los tipos con los que ha trabajado él y su familia por, por, muchos, por, muchos, por muchas décadas él vuelve a, vuelve a hablar como uno de, de, de sus tres ejes centrales además de la responsabilidad fiscal y todo lo que tiene que ver con, con inflación, impuestos y mejorar la calidad institucional y la, de la, y la justicia y la corrupción, uno de los puntos que mencionó es favorecer al empleo y ahí tienen a los empresarios y en otras oportunidades Macri ya habló y ya hicieron y firmaron no despidos y hubo otro montón de convocatorias y los empresarios no parecen darle mucha bola a Macri en este punto Sí, a, ahí a mí me parece varias, varias cuestiones la reforma laboral tiene que mucho que ver con la generación de empleo y la reforma tributaria tiene que ver mucho que ver con la pos, potencialidad de la generación de desempleo es decir, a ver si vos le sacás impuesto a la producción tenés mayor posibilidad de escala de producir más bienes y servicios en nuestra economía, por lo cual tenés mayor posibilidad de generar empleo. Ahora, si no generás una reforma laboral, es decir si tenés un sindicato eh, al cuello, en el cual no te permite que eh, el, el campo propicio para la, gener la generación de empleo se dé tampoco por más que quieras incrementar tu producción esas condiciones están dadas. Mirá te doy un dato eh, sencillo del orden del día de hoy, Fonterra vuelve a ir por Sancor Claro ¿Y sabes qué significa eso? Le había dicho que no. ¿Y por qué vuelve al diálogo Fonterra? Porque Macri dice, espere, espere, no se vayan. No se vayan, vuelvan para acá. Vamos a hacer una reforma laboral. Vamos a ir hacia otro tipo de relación con los sindicatos. No puede ser que a Tilra te corte la planta. No puede ser que haya una parte solidaria con el sector lo fundido. Macri dice, señores, vengan, vengan, no se vayan. Y se habían ido, ¿entendés? Sí, sí, totalmente. Ahí tenés, ahí tenés un claro dato. De lo que pretende Macri con esta reforma Y los incentivos que le quiere dar A las inversiones extranjeras directas Que pueda llegar a nuestro país también ¿no? Bien, también, te agradezco mucho Muy ilustrativo como siempre, un abrazo grande Gracias, que tengas buen día Igualmente hablamos con también Dipache de Focus Market Haciendo un análisis, un primer análisis del de discurso de Macri que acaba de terminar hace minutos Escuchamos un poquito de música y volvemos con más Solo negocios My Bueno, volvimos. Recuerden que tenemos entradas para el abierto, el, el abierto de Palermo, ¿no? Nos, nos, eh, muy gentilmente nos facilita la gente de la ciudad argentina de Polo. Escribinos arroba solo negocios web o arroba Seba Catalano. Vamos a hacer. Lo estoy diciendo en este momento. Mira, va a ser más o menos para que tengas. Bueno, las la, la retiras directamente, así que vamos a dejarlo abierto hasta el jueves a la tarde, ponele. Todos los que nos escriban diciendo quiero las entradas, dame las entradas o con un emboticón. Eh, eh, con un emoticon raro, ¿no? Un poquito viejo. Un emoji sería, ¿no? Un, de un caballito. O. La verdad es que no sé, no creo que haya emojis de polo, ¿no? no me dice. ¿me estás, eh, nuestra, nuestra operadora ahora me dice sí y no sabe. ¿Es como. ¿Hay? ¿Hay emojis de polo? Bueno, en no es un emoji de polo. De caballo corriendo sí hay. Pero no hay de, de. No sé si hay de polo. Bueno, mándenos algo que tenga que ver con el polo. ¿Ustedes crean? Y hacemos un sorteo. Con todos los que nos escriben arroba solo negocios web y arroba seba catalano y tenemos dos pares de entradas para este sábado y vamos a seguir a lo largo de todo el abierto regalando entradas de acá desde solo negocios. Bueno, ahí estaba viendo algunas repercusiones en las redes sociales de todo lo que tiene que ver con el, los anuncios de, de Macri o por lo menos los lineamientos principales porque como el propio presidente decía no hay No hay anuncios formales todavía, sino más bien la intención de generar consensos con distintos sectores para que después vayan, surjan ahí proyectos que vayan al Congreso y demás. Bueno, vamos a meternos de lleno, como dice nuestro separador, en lo que pasa en las empresas. Vamos a hablar con eh, Damián Lopo de New Link. Es un grupo de real estate que, obviamente, de desarrolla y construye eh, propiedades y edificios, pero que además tienen un approach muy interesante, muy vinculado. Con eh, eh, con la con la tecnología, están haciendo cosas muy piolas, te digo, realidad virtual y aumentada, por ejemplo. Bueno, vamos a ver cómo se aplican todas estas cosas de la tecnología y los desarrollos inteligentes, en este caso, a una a una a una compañía de real estate. Damián, estás ahí, buenos mediodías. Buenos mediodías para ustedes también. Muchas gracias por llamarme y antes de empezar la nota, felicitaciones por el libro de los nuevos reyes argentinos, que creo que es algo que hacía falta y que faltaba. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, eh, inesper in inesperada felicitación, así que me agarras así, me emociono, te agradezco mucho. <risa> eh, bueno, me, me, me gusta mucho que... Eh, que, que, que, te haya, que te haya parecido interesante después por privado te voy a comentar y te voy a pedir que me hagas una crítica exhaustiva Dale. del mismo, no lo vamos a hacer al aire para no aburrir a la gente pero bueno, sí, el libro que salió hace un par de, hace un par de, de meses un mes y pico, Los Nuevos Reyes de la Argentina que editó pay 2 y que habla, le decimos a la gente estuve hablando mucho por el libro hace una semana que ya no hablo porque si no canso, pero bueno <risa> le contamos a la gente que por ahí no sabe que es, que tiene que ver con las historias de Globan, Despegar, Mercado Libre y OLX que son los llamados unicornios de las empresas de tecnología o de internet eh, las, las compañías que llegan a tener valores de mercado de más de mil millones de dólares, así que bueno, nada, si sos emprendedor y tenés ganas de ahí, de darte una una zambullida por estas historias ahí lo tenés en todas las librerías amigas Yo soy emprendedor hace más de 20 años, de hecho doy clase en la Universidad de San Andrés de Emprendedurismo, por eso este libro parecía que alguien, alguien tenía que hacer el reconocimiento de estos cuatro monstruos argentinos y te anticipo que sin duda quiero estar en la segunda edición con Craudium como el quinto unicornio que viene de Argentina para dar inicio a la nota. Fuerte, vamos, vamos todavía, mirá lo que me tirás. <risa> Croudium es una de las, de las cosas. Yo, hicimos alguna nota hace un tiempo acá en Solo Negocios con, con, con uno de los ejecutivos de Croudium, tiene que ver con crowdfunding inmobiliario, ¿no? Esta cosa de llevar esta Correcto. esta esta cosa colaborativa y y y, y de, de comunidad por decirlo de alguna manera de comprar entre entre entre varias personas o, o de salir a buscar un eh, eh, un o inversores en muchos de de, de a poquitos que no que terminen construyendo en este caso me imagino que una que una propiedad o un edificio o lo que sea bueno ahí Crodium es una de las de las patas de de new link contame un poco básicamente qué es new link también exactamente te cuesta ver new link es una empresa ...que se distingue justamente por estar en el sector inmobiliario... ...pero tener un grupo de empresas dentro de su holding... ...todas dedicadas a las distintas áreas del rubro, eh, al rubro inmobiliario... ...pero todas cruzadas por la innovación. Nosotros creemos que la innovación y, la, y, la, y incorporar tecnología a los negocios... ...es algo clave y es algo que estamos haciendo en todas nuestras áreas. Entonces creamos un grupo de seis empresas... Donde todas abarcan una distintas áreas Por ejemplo, una se, se encarga solamente De lo que es búsqueda y fondeo de tierras Con una aplicación para desarrolladores Bien. Entonces, Los desarrolladores van a poder buscar a través de una app En su celular, tierras con las características Que quieran, en la zona que quieran En el rango de precio que quieran Que es algo muy buscado y muy caliente hoy en el mercado Lo que es el negocio de las tierras Esto para resumirte una de nuestras compañías Después tenés Gaudium, que es una desarrolladora tradicional Donde ahí estamos construyendo el edificio Para Accenture en Parque Patricio Ahí en el polo tecnológico grande. Exactamente, el más grande de todos, que es para tres mil quinientas personas, más de veinticinco mil metros cuadrados. Estuve viendo el proyecto que me lo mostró la gente de Accenture, es increíble, ¿no? Una sí. cosa así, me, me. Sí, medio faraónica. Sí, medio faraónica. 10 metros de largo por 60 casi. Sí, eh, sí. Eh, no va a haber ningún edificio que albergue tanta gente como ese, como te decía, va a tener más de tres mil personas y va a ser el más grande del distrito, y es, es, un hito porque es la empresa más importante que está haciendo el distrito tecnológico en cantidad de gente. Entonces, es un desarrollo realmente que para nosotros es importante. Además de eso vas a ver ahí un edificio inteligente con características muy modernas. A ver, decime dos o tres cosas que va a tener. Y por ejemplo, primero, bueno, antes de lo inteligente va a ser la arquitectura de María Roberto Álvarez, que es el estudio número uno de Sudamérica, pero después vas a tener desde un hall virtual con una recepción donde te presentás y va a haber eh, todo digital, no vas a tener más las recepcionistas eh, in situ, sino que va a ser todo virtual. Y ya un no? poco, ya un poco de esos tiene ahí Accenture en el centro, ¿no? Ya te, te, te llegas y te recibe, te recibe eh. un eh, Iba a decir el nombre de una agencia de seguridad, que no nos no voy a nombrar para, para no hacerlo el chivo, pero parece eso, ¿viste? Cuando pasan por sí. los edificios y tienes alguien, virtual. el portero, el portero virtual, virtual, virtual que te saluda, bueno, sí tienen sí. Eh, algo parecido. Sí, cosas de sustentabilidad, cosas de diseño, cosas de tecnología por todos lados. Eh, Muchos de ellos, el, el, como el proyecto interno, ellos es muy moderno y lo van a presentar en concursos y demás, es como que no me dejan eh, hablar mucho de los detalles del interiorismo que sobra de ellos. Está bien, no, está bien, no, no hay problema, no hay problema. Después, nosotros estamos haciendo, sí, que esto te puedo hablar mucho más, con Gaudí también, NEXT, una línea de edificios que se basan en cuatro pilares, arte, tecnología, sustentabilidad y diseño. Y ahí tenés, desde el portero virtual que mencionabas, hasta cerraduras biométricas, hasta todo el departamento controlado con domótica desde tu celular, eh, acceso por el celular con botón de pánico para que no haya entraderas. Eh, cámaras web en todo el edificio, el edificio y además lo bueno, que mencionabas también, hay... estamos hablando con Damián Lopo de Newlink, también eh, lo que mencionabas del tema del arte, que no es algo nuevo pero es algo que yo por lo menos veo y, y, y, y ves en publicaciones de negocios del exterior y además como que se está intensificando en el último tiempo o que tiene una nueva ola en el último tiempo esta cosa de mezclar los lugares ya sea de oficinas de trabajo o de viviendas con, con cuestiones de, de, vinculadas con el arte, ¿no? ya desde la propia concepción del, del edificio Totalmente, y nosotros lo vemos desde dos puntos de vista. Por un lado, siempre es lindo tener un lugar que artísticamente sea más lindo que una, una arquitectura tradicional, claro, obvio. pero nosotros siempre todo lo que le incorporamos a nuestra línea NEXT de, de, de departamentos tiene algo que ver con el bolsillo. Nosotros pensamos que el bolsillo de la gente, sobre todo en Argentina, hay que hacerle todas cosas que no sean un gasto, sino que sea un ahorro. Entonces, eh, ¿por qué lo hicimos esto? Porque nosotros elegimos artistas destacados argentinos, por ejemplo, este año fue ...el primer caso fue Alejandra Villafañas... ...en nuestro next de Sánchez y Pilacera... ...que es una artista premiada en Berlín, Los Ángeles, Nueva York... expone en todos lados... ...con lo cual... Ella está a punto de ser una de las artistas reconoc más reconocidas de Argentina mundialmente y tener un departamento donde esté la fachada intervenida por ello, tu hall intervenido por ello, tiene un valor adicional para la unidad el día de mañana. Claro. No solo que se ve más lindo. Entonces, le incorporamos el arte desde ese punto de vista. De sustentabilidad le pusimos paneles solares con electricidad eh, subvencionada, digamos, ¿no? pero digamos, bancada por paneles solares y por iluminación solar, sí, solar para que tu factura de luz sea más baja y le pusimos precalentadores solares de agua para que el agua también baje ya precalentada con sol y no te hagas gastar energía eléctrica. O con los subsidios como estamos y las tarifas, pensamos que poder eh, bajar los costos. Mensuales de luz es algo muy importante. Entonces tratamos de aplicar la tecnología para que la gente tenga menos gastos fijo. Bien, bueno, Damián, y contame un poquito más, yo ya dije que ya hicimos nota, pero me interesa vos desde, desde, desde, digamos, vos sos uno de los fundadores de, de, de New Link, y me, me interesa por ahí que me des un poquito de detalle de Crowdium que dijimos que era crowdfunding inmobiliario, y de por qué vos crees que podría ser un sí, próximo exacto. unicornio. Exactamente. Crowdfunding es la primera plataforma de Argentina de crowdfunding inmobiliario y es la primera del mundo entre más de 250 que hay que es 100% transaccional. Contar a la gente cómo funciona una plataforma de crowdfunding inmobiliario. Exactamente. El crowdfunding inmobiliario es darle la oportunidad a la gente que quiere entrar al mercado inmobiliario, que algo que históricamente está reservado para la gente que tiene 100 mil, 200 mil dólares o más. Bueno, ahora todo el mundo puede participar en el mercado inmobiliario gracias a plataformas como esta. Okay. Entonces lo que hacemos es que vos tecnológicamente, desde la comodidad de tu casa, sin siquiera querer hablar con nadie, ves un banner, cliqueas, te registras, te das de alta, elegís tu proyecto, porque tenemos varias alternativas de proyecto, elegís el monto, bajás los contratos, adjuntás documentación de tu DNI, recibo de sueldo, quit, quit, lo que sea, pasás todo online, automáticamente la fiduciaria, en menos de tres horas, una fiduciaria pública auditada por la CNB, te dice qué monto estás autorizado a invertir, firmás digital envías el contrato firmado digital también por la página, haces home banking, giras tu dinero y sos cliente y estás invirtiendo y teniendo beneficios en dólares sin siquiera salir de tu casa. Esa el famoso es... invertir ladrillo porque te va, te, te va, te va. Y a ver, a ver, contame algo de la rentabilidad de esos proyectos. ¿Por qué qué rentabilidad están teniendo más o menos? No sé, si en promedio porque no sé cuántos proyectos sí. tienen, pero digo cómo cómo es la rentabilidad. Claro, te cuento, nosotros tenemos distintos tipos de proyectos y la idea es que cada uno justamente elija el proyecto que más le gusta si ya sea uno que es de desarrollo, uno que es terminado, otro que es en renta y demás. En general, en promedio, lo que estamos viendo es carteras que son entre 2 y 3 años de duración y ahora, por ejemplo, cerramos la última en Vaca Muerta, en Añelo, con una rentabilidad garantizada en dólares del 12% anual. Y te lo explico, nosotros firmamos la compra de un edificio entero con un contrato de alquiler con una multinacional por 3 años. Que además sí. tiene un seguro de caución que garantiza ese alquiler. Con lo cual durante tres años te aseguras 12% en dólares. Y después de tres años salimos a vender el activo y ahí tendremos una, una revalorización y una ganancia extra, pero esa no, no la podemos prometer. eso no es garantizada, sino que es estimada. O sea, tenés, tenés 12% anual durante tres años. Sí, garantizado. Eh. Es alto, sí, ¿no? Es, es, es me, altísimo. Me quedé pensando, Pero, sí. Sí, no, por eso te lo digo. Sí, porque un plazo, fijo, de... un plazo fijo en dólares en el exterior, ¿cuánto te da? Do, Dos. ¿2%? Claro, exactamente. Bueno, por eso. <risa> bueno. Pero eso, ¿por qué lo podemos hacer? Porque Añelo Vaca Muerta es un fenómeno que le quedan por lo menos 15 años muy fuertes en la Argentina, donde, como hay muy poca oferta de propiedades. Claro, ¿eh? hay mucho, ahí está ahí todo por hacer, digamos todo por hacer, entonces las multinacionales pagan alquileres muy altos, de hecho nosotros, para que te des una idea, estamos cobrando alquileres de 26 dólares el metro, en Vaca Muerta cuando Puerto Madero te cuesta 22 y el metro nos pagamos 1.900 y en Puerto Madero te cuesta 6.000 entonces acá la proporción es mucho más rentable uno que el otro. Claro, perfecto bueno, eh, también te hago la última y apelamos ya que estuvimos hablando de unicornios y demás, yo sé que como vos lo mencionaste también, vos sos eh, eh, eh, profesor y das cátedras sí. de sí. emprendedorismo en, en la Universidad de San Andrés y demás, Cortito, contame cómo ves el ecosistema emprendedor a nivel general y obviamente más allá de tus negocios en Argentina hoy. Mira, el ecosistema emprendedor, yo veo que en la Argentina. Desde el año noventa y pico, cuando yo empecé, ya éramos el país más destacado de Latinoamérica en emprendedurismo. A Dios gracias, eso todavía hoy no cambió. El capital humano se lo ve muy bien en todo el mundo, lo que viene de Argentina. El talento emprendedor y la garra quizá de saber sobreponerse a las crisis y a luchar día a día es algo que se valora mucho siempre los emprendedores argentinos. Y lo que sí estoy viendo en los últimos años, y sobre todo con la subida de este nuevo gobierno... Mirá vos. Iba, iba a hablar de la subida del nuevo gobierno Y se cortó, no importa Hablamos largo y tendido con Damián Lopo De, de, de Newlink Así que interesante lo que están haciendo con Crowdium, Con Caldium, todas estas herramientas para inversión Y para desarrollo inmobiliario y de, y de Real Estate, interesante lo que está haciendo La gente de Newlink, bueno eh, Zora, Vamos a escuchar una tanda, ¿te parece? Porque ya se nos va el programa ¿Vos decís? Bueno, quedan 20 minutos, ya sé Pero todo lo que hay y toda la información que viene Es repoco, vamos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 Qué bien la hiciste. Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigo bar anexado. Mira, y el matrimonio como viene. Más enamorado que nunca. Nah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a evaluación crediticia consulta detalles del producto en bancociudad.com.ar. El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento. Vos.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 Casos de emprendedores En Solo Negocios Bueno, volvimos. Casos de emprendedores decía nuestro separador vamos a hablar con Fabián Barralón, que es uno de los fundadores de elegimejor.net para que nos cuente un poco de qué se trata de, de, qué se trata este, de este nuevo emprendimiento. Fabián, ¿estás ahí? Hola, sí, sí, hola Bueno, ¿qué tal? Gracias bueno, por atendernos en este, en este mediodía. Te saluda Sebastián Catalano. Fabián, obviamente vos sos francés, ¿no? Sí, se escucha. Se escucha perfecto. ¿Vos no se escuchás? Sí, sí, sí. Bueno, no, pero me refería al acento. Ah, sí, se escucha, pero se, se escucha <risa> y se entiende muy bien. Bueno, buen castellano, ¿eh? ¿Hace cuánto que estás en Argentina? Así, Hace como seis años. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Bueno, se te, se, se, se te entiende perfecto y tenés un poquito de tonito argentino también, te voy a decir, mirá. Y sí. Y sí, claro. Bueno, Fabián, ¿nos contás un poco eh, de qué se trata elegimejor.net? Bueno, eh, es una plataforma que lanzamos en marzo de este año y básicamente eh, antes trabajaba para la industria farmacéutica y siempre me preguntaba cómo hacía la gente para elegir un plan de medicina prepaga, ya que existen un montón de planes con un montón de prestaciones a precios eh, muy diferentes. ¿Aló? Sí, sí, te escucho, te escucho atentamente. Ah, sí, perdón. Eh, entonces, <coughs> entonces como eh, decidí cómo empezar este proyecto eh, para desarrollar eh, una herramienta que iba a permitir a los argentinos a orientarse hacia un plan de medicina prepaga. Entonces desarrollamos eh, esta plataforma hace un año y medio y básicamente la idea es transparentar toda la información eh, de los planes, eh, de las prestaciones y eh, de los precios de la cuota mensual, de las 10 prepagas principales acá en Argentina. O sea, haces una, hace, hace un, el sistema de la plataforma hace una comparación y te dice cuál es la más eh, indicada para vos. Exactamente. Entonces, básicamente, en la plataforma eh, que llamamos erigimejor.net, uh, la primera etapa es la, la, los criterios. ¿Cuáles son los criterios eh, que necesitas en tu plan de... Eh, plan médica, médico, eh, por ejemplo, eh, se puede como eh, erigir una cobertura internacional, la presencia de algún sanatorio en la cartilla, eh, o la presencia de la cirugía estética en el plan de salud. Claro. Luego, el usuario tiene que informar eh, su email y la edad eh, de su grupo familiar, de su esposa o su esposo y los hijos. ...porque vos sabes que lo, los precios mensuales cambian según la edad. Claro, correcto. Y luego, eh, esos son como realmente 20 segundos... ...y luego lanza el buscador y el buscador le presenta todos los planes... ...que corresponden a su búsqueda. Por ejemplo, si el usuario eh, estaba buscando un plan con cobertura internacional... ...y la presencia de algún del sanatorio, digamos, por ejemplo, el hospital italiano... Eh, el buscador le va a presentar todos los planes que corresponden a su búsqueda es decir, con la cobertura internacional y este sanatorio en la cárcilla. Bien, bien. Eh, todos los planes que corresponden a la búsqueda entonces están presentando en, presentados en la página de resultados, todos ordenados por precio de la cuota mensual. Es decir, lo más económico todo arriba hasta lo más caro todo abajo. Al lado de cada plan hay una ...digamos un resumen de las prestaciones... ...y de los niveles de cobertura en odontología... ...en óptica y el nivel de reintegro también... Bien, bien. Muy interesante. Te hago dos preguntas que tienen que ver con el emprendimiento de, de vos como, como emprendedor, más allá de la, de la funcionalidad de, de, de sí. elegir Mejor, que, que está muy bueno y que viene a resolver, como vos decís, un tema que por ahí es muy engorroso y muy difícil. Si no tenés todas las cosas a mano, tenés que averiguar uno por uno, te volvés un poco, te volvés un poco loco. Está bueno tenerlo todo centralizado en un lugar. Te quería preguntar sobre el emprendimiento, cómo se financiaron, digamos, cómo es la, la idea de, de, de financiación, cómo se financió Elegir Mejor para, para, para salir y ya para estar online funcionando y, con, y, y, el, y sobre y que me des algún detalle sobre el plan de negocios que tienen digamos cómo ganan dinero con, con la plataforma sí. entonces nosotros como financiamos todo el desarrollo de la plataforma con nuestros fondos propios ah ok, eh, bien claro somos tres socios y cada uno tiene su papel eh, básicamente para el tema de monetización eh, cómo nosotros ganamos plata con la plataforma... ...es muy sencillo, como vos lo dijiste muy bien... ...centralizamos toda la información en un solo lugar... ...nosotros no estamos comprometidos con ninguna... Eh, ...empresa de medicina preparada... <coughs> ...y como te decía en la página de resultados... ...todos los planes aparecen con un pequeño resumen... ...de las prestaciones, pero también con un botón... Eh, ...para pedir más información... Entonces, el usuario, por ejemplo, si le interesa un plan, va a pedir más información y ahí se abre una pequeña ventana en la cual tiene que informar su nombre de apellido, su número de teléfono. Nosotros transmitimos este contacto a la empresa de medicina prepaga. Ah, ok. Y ahí, y ahí como es esa generación de lead o de, de posible cliente de prospect? Sí. Tenés ahí el, tenés ahí el, el, el, el, el, el modelo de, el modelo de, de generación de, de posibles clientes para las, para las compañías. Exactamente. Entonces nosotros ganamos uh, una comisión cuando el usuario se afilia a un plan de medicina prepaga. Si no se afilia, no ganamos plata. Perfecto. Eh, entonces, por lo cual, eh, nosotros somos como eh, totalmente transparentes e independientes. Es decir, que si el usuario pide una prepaga o la otra, para nosotros no nos cambia nada. Eh, Bien. Y así mane ma mantenemos como una cierta... Eh, o sea somos como independientes digamos bien perfecto y contame bueno eh, hace ya algunos meses que están en funcionamiento contame cómo viene cómo viene cómo viene la expectativa en cuanto en cuanto a usuarios en estos en estos meses me imagino que van que van creciendo y cuál es el objetivo, generar cuántos nuevos eh, nuevos negocios para las para las prepagas digamos cuál es el objetivo de acá a no sé dos tres años decime vos cuáles son los planes de crecimiento que tienen bueno nosotros eh, estamos creciendo bastante o sea eh, de forma exponencial porque eh, como digo siempre, no es útil, no es una herramienta eh, herramienta útil, es una herramienta necesaria. Entonces elegí mejor.net, eh, digo el punto .net porque eh, es importante <ríe> para está, que la gente lo no encontre. Perfecto. Desde marzo, o sea de marzo a octubre, eh, digamos que eh, tuvimos eh, 170.000 visitas en la plataforma. Ajá, bien. Y con 25.000 cotizaciones. Entonces personas que utilizaron el buscador. Bien, bien. Eh, nuestro objetivo, así para terminar el año, es llegar a eh, 150 personas, usuarios, que se afiliaron gracias a nuestra plataforma. Ah, perfecto. Ese es el objetivo para menos de un año, 150 sí, nuevos hacia, afiliados. A corto plazo, a corto plazo. Bien, perfecto, perfecto, interesante. Eh, el, sí, el objetivo obviamente, porque es una plataforma totalmente inédita, no existe acá en Argentina, es totalmente nuevo. Um, lo que nosotros queremos es como ser realmente como imprescindible, o sea, una persona que, que busque un plan, que se pregunte sobre su plan, que se pregunte sobre cuáles son las prestaciones que existen en un plan de medicina prepaga, o sea, la idea es que el objetivo es que nosotros seamos imprescindibles para ese, esa, este tipo de gente, y realmente como es, un, es una plataforma, o sea, mejor.net es, es un sitio de internet que, que sirve para todos, todas las personas que están buscando un plan de medicina prepagada o una cobertura médica en general eh, la idea es que llegue en, nuestra, en, el, en la, nuestra web. Bueno Fabián muchas gracias, te mando un saludo y gracias por, por la charla y suerte con, con elegimejor.net te mando un saludo. Muchísimas gracias hablamos, hasta, luego. hasta luego hablamos con Fabián Barralón, francés y uno de los fundadores de elegimejor.net temita y volvemos con el último bloque en Solo Negocios Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. My pants, And I'll bet you'll feel nuts Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert And you're getting two thumbs up You've had enough of two and touch You want it rough, you're out of bounds I want you smothered, want you covered Like my Waffle House, hash browns Coming quicker than FedEx, never reaching apex Just like Coca-Cola stock, you are inclined To make me rise an hour early Just like daylight, save it's time do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals So let's do it like they do on the Discovery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 Personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Se termina este, este solo negocio. Estaba repasando los portales. En este momento la Nación dice Mauricio Macri en el CSK. Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno cede un poco. Clarín dice. Macri, dos puntos. Queremos acabar con los privilegios que salvan a unos pocos, más o menos parecidos los títulos, ¿no? De la, de la Línea de la Nación. InfoA dice. Mauricio Macri convocó, vamos a ver si el scroll nos permite, porque nos saltaron todos los, eh, los pop-ups de publicidad, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver qué dice InfoAe. Gracias. Gracias, gracias. Mauricio Macri dice. Eh, InfoAe le solicitó a los jueces que reduzcan los días no laborables. Qué bueno sería que den el ejemplo, Macri, ahí. Con un pedido especial para, para los jueces. Justo acaba de cambiar el. el El, el título, de, la, el título de, de Infobae, por eso me demoraba Y el portal donde yo trabajo, Big Bang News Hace foco en una cosa más política Que dice el presidente Hace una semana los argentinos dimos un paso enorme Habló un poquito de política Máquenito que no iba a hablar de política en este, Bueno, dijo un poquito Porque obviamente acaba de ganar Y qué va a decir Tiene que hacer alguna, alguna referencia a la victoria de, de, en, las, en las legislativas. Repasamos rápidamente estuvo presente 370 integrantes de, del círculo rojo los tres ejes que mencionó el presidente, responsabilidad fiscal, habló de superávit de las cuentas públicas, de inflación y de impuestos, eh, también habló de favorecer al empleo y ahí él le hablaba directamente a los empresarios que tenían segunda y tercera fila ahí en el CSK y el tercer eje es mejorar la calidad institucional ahí metió a la justicia al sistema electoral también a combatir a la, a la corrupción y, y obviamente le estaban preguntando después en la conferencia de prensa que, no dio, el, que ni, no dio el presidente pero sí el jefe de gabinete Marcos Peña por la renuncia a partir del 31 de diciembre de este año de Gils Carboy, ahí estaba respondiendo Marcos Peña diciendo que le parecía muy bien y que era muy atinada la renuncia de la actual eh, procuradora muy vinculada con el kirchnerismo obviamente y uno de los granos entre comillas que se quería sacar el maquerismo de encima. Bueno, vamos a ver ahora cómo sigue esta cuestión, cómo avanzan estas mesas sectoriales de parte del eh, del gobierno para, para todas, estas, todas estas reformas que después van a, van a consensuar en algunos proyectos de ley que seguramente irán a las cámaras de diputados y de senadores y que ahí también se debatirán según prometen desde el gobierno. Bueno amigos, nos empezamos a despedir. Acuérdense que tenemos entradas para regalar. Dos pares de entradas esta semana y dos pares la otra. Vamos a empezar por las de esta semana para que vayas el sábado a... El eh, Abierto de Palermo Que organiza la, la Ciudad Argentina de Polo Que amablemente nos cede estas entradas Para que vaya a, a disfrutar del solcito Y de lo mejor del polo mundial Ahí en la Catedral del Polo Ahí en las canchas de Palermo Y en el evento más importante de este deporte Como es el Abierto de Palermo Me escribís a arroba catalano en Twitter O a arroba las dos cuentas del pajarito que ahí suena de la mano de Sora que nos operó en este mediodía. Amigos, nos vamos a reencontrar dentro de siete días. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar Ahí dentro de un rato, lo sumo mañana, subimos el audio de este programa para que lo puedan volver a escuchar online, para que lo compartan en redes sociales. Les dejamos los principales temas que estuvimos tratando en este mediodía, los anuncios de máquina y la reforma eh, el, los gravámenes a la renta financiera las reformas impositivas y todo lo que se viene en la Argentina. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar y en Twitter, arroba Catalano o arroba Solonegociosweb Amigos, la mejor semana para todos ustedes. Nos vamos a encontrar el lunes que viene acá en otro Sol Negocios Chau Esto fue Solo Negocios